que sí podían eh, suponerse que habían originado una extinción masiva de, de Básicamente de esto viene a decir Quedos... que la extinción se produjo un poquito antes claro. y que las... No, no, al revés. No, no. Primero se produjeron estas esta, estas erupciones de gases volcánicos... Pero y, que y eso no las... causó la extinción. Claro, que, y parece vale. que en, en mm. estas últimas eh, investigaciones que se han hecho se eh, han demostrado...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 que la gran extinción que hubo entre ellas, la desaparición absoluta y total de los dinosaurios alados, fue el meteorito, no el eh, como se creía o se dudaba antes que no se sabía si fueron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 Eh, eh, lo que hicieron fue eh, acelerar, Generar un acelerar, aire acelerar, absolutamente acelerar, irrespirable y lo que respiraban estaba y, envenenado. Y, y, y, claro, y, y, y, y generar una eh, una serie de especies nuevas acostumbradas o aclimatadas mm. más a ese tipo de... Vamos, de que estamos aquí de puro milagro. Fue hace 66 millones de años. Nada más y nada ¿Eso fue no sé hace si 66 millones de años? Todavía no, todavía no, pero... Sí estaremos en dentro si de una semana inmanal. cuando vuelva a pasar algo parecido. Bueno. Eh, no, bueno, no es exacto. Que vuelva a pasar un asteroide. Bruno, eh, Bruno Nostradamus eh, positivo. Sí, claro. <risa> Ellos, eh, eh, entre las investigaciones, han estado en Zelandia, sí, que sí. es la parte Ma Ma Mañana yo os voy a contar de un meteorito, claro, ¿eh? No, eso digo, sumergida eso diciendo, de Nueva claro. Zelanda y Cal Nueva Caledonia, que es la parte sumergida de este... Eh, eh, um,